Prueba, prueba, prueba. Ahí Está entrando muy bien el sonido sí. Bueno, buenos días a todos Y yo soy el padre Alfredo Hernández padre de Santa Y En este momento En un momento único en, en la historia de la Iglesia Tras la renuncia De para mérito sí, sí, sí. y la sede la sede la sede la sede nadie ¿sí? que se siente el la, el conclavé en el cual la la verdad es el que a todos en 2 de en abuelo de 1926, su última diencia general colocaba en el año pasado de 1926. Y esa fue la palabra que él dirigió en España al final de la diversión eh, a los perentinos de la ah, universidad, a los perentinos de la universidad, a los perentinos de la universidad, a los perentinos de la universidad, y se va a tocar Algunos de los, ah, de los últimos discursos del de Papa del Víctor en de la última semáfora de Jesucristo que tengo que mucho a nosotros. Y entonces hablar un poco de... Ah, y después hablar un poco del proceso que viene. ¿De qué cosa va a pasar ahora? Las dos grandes reuniones que, que tuvo el Santo lo que me dice que es que fueron a la clase anterior del domingo, pero traducionalmente, en la silla del sexto, en la silla del capítulo segundo, el capítulo segundo, y la silla 23, la en sala de ángelos, el ángel del Señor la bendiga, y el número de, de Y entonces la otra, la, la última agencia Dijo que, que se reunirán en unos días uh, para el corte. Ah eh esa esa última reunión Pero es que cambió por la segunda y su última respuesta fue en el lugar de Castilla Adolfo se le dio a la escuela de la escuela de la escuela de la escuela de de la escuela de la casa el de la, Ica, la, Golfo, la gente, pasado, que, de la gente que, mucho, que que aunque él de sus pocas experiencias trató mucho en estos de enfocarse en el hecho los que, el la Sala, en el hecho de que es de Cristo y no, no es una cuestión que todo tiene que ver con su persona y eso creo es? que esa voluntad del Santo Padre ha sido una gran lección para todos nosotros ah, en lo que dice lo que hace que uno habla del Evangelio ah. y hablando del Evangelio de la, ¿no? la salvación de la transculpación y sotermitario. Si evitamos en el, el pasaje donde el papel no conseguido, nos damos una enseñanza muy importante. El primero, la primacía de la relación, sin la cual todo el compromiso el del postulado, postulado de la caridad se reduce a activismo. En cuaresma, tendremos que dar su debido tiempo versión, tanto personal como, como comunitaria, que da aliento con la comunidad espiritual. Además la oración no es el aislarse del mundo y de sus contradicciones como en el Tabor hubiera querido hacer Pedro cuando él dijo Señor que voy a estar aquí vamos a hacer una casa". Al contrario la oración le conduce al camino a la oración. Es un mensaje tan importante que a veces creemos y nos enfocan porque la iglesia no hace más con esto porque no, no te envuelves en este proyecto o en este otro proyecto hace falta trabajar mucho Pero el trabajo cristiano sin la oración acaba siendo un trabajo social, sin la conexión con el Evangelio, sin la conexión con la y Por eso la oración es tan presencia. Y entonces el Papa se sienta a sí mismo a su mensaje para esta cuarentena. La existencia cristiana es como el mensaje de la oración, Consiste en un cultivo subido en nuestro encuentro con Dios, para después de volver a parar, teniendo el amor y la fuerza del libro Andrés, de así que se a nuestros hermanos y espadas de la iglesia. Creo que ya aquí, de nuevo, de, dense cuenta que él no estaba hablando de sí mismo ahí, sino de sí mismo. Esto sí todos subir al monte para conocer a Jesús para unirnos a su amor para entonces alguien dicho no podemos dar lo que y la oración de ser único es subir a buscar algo para para poder bajar de vuelta y entonces va a pasear de sí mismo dice esta palabra de Dios la especialmente en mi vida en el El Señor me ha llevado a subir al monte para dedicarle aún a la nación y a la edición. Pero esto no significa abandonar la iglesia. En efecto, si Dios me pide que esto es solo para que pueda seguir sin miedo con la misma dedicación y el mismo amor con que he intentado hacer de mi pasado, en una de las más actuales discursos pero la dimensión nos apura siempre es un discurso es un discurso es que en los días vemos en de este discurso el hecho de que el Papa mismo se editó al pronunciar estas palabras cuando dice Pues no significa hablar de iglesia en mujer, pero que no significa hablar de iglesia en efecto, si Dios no esto sola, yo puedo si, si. decir con la mano de relación y el mismo amor, como que le había intentado decir que había escrito con que lo he hecho acá ahora. Y él cambió su expresión y dijo como que he intentado hacer Me parece que, que es el único, un gran signo de humildad que, que, que, que, Lo que vemos acá en la vida, lo que todos decimos, lo han hecho con tanto amor, con tanta dedicación, pero él se expresa de una manera más simple. con la misma dedicación, es un amor con que he intentado, he probado hacerlo hasta ahora. Así que de verdad que eh, me parece que esa palabra desde el año 2000 pasado, Entonces, pasamos a lo único de la segunda realidad. Hoy vamos a tomar así el cambio de salvación de esa voz que vino en alguna de televisión de la Argentina que encontramos en el Internet. Creo que es Cm23, se puede decir, no lo Hay un par de del texto completo, de la reproducción del texto completo, que quisiera mirar con ustedes. De nuevo, fue impresionante. Espero que muchos ustedes hayan podido ver, um, por lo menos parte de, de, de esa dimensión. Uh, no olvido, porque es muy importante, porque quizás, por, por, por, por la oportunidad de la cultura de la televisión. Pero entonces el, el Papa dice, cuando el 19 de abril, hace casi ocho años, cuando fue elegido Papa, acepté asumir el ministerio veterinario, tenía esta firme certeza que siempre me ha dado cuenta. Esta certeza de la vida, de la iglesia, de la palabra de Dios. Sí. Es un hombre en la certeza del amor de Dios, de la iglesia que en la iglesia. La iglesia. En, caso, en aquel momento, como ya he dicho varias veces, las palabras que que me que me están llamando, se me dijo, ¿por qué le dices esto? ¿Y qué me dices? Es un gran peso sobre el corazón de los Pero si tú con tu palabra, echaré en las redes, seguro de que me guías, también con todo lo que tú le Ese echaré en las redes son palabras muy pequeñas? Tiene que ver mucho con Pedro? porque yo le digo a Pedro que Jesús le dijo, después que había tratado de estar por la noche, que echara la muerte, que me parara adentro y la muerte. Y ocho años después puedo decir que el Señor realmente en la vida ha estado cerca He podido percibir su presencia todos los días. Ha sido un trozo de camino de la iglesia que ha tenido momentos de alegría y de luz, pero también San Pedro de la iglesia. Es el libro que los santos nos apuntan desde el lado de el Señor nos muchos días de sol y de risa de fe días que la pesca se va a la crema va a tener momentos en las aguas estaban habitadas en el viento contrario como toda la historia de la iglesia del Señor aparece ahora más bien él está hablando con claridad ¿eh? sin decir ahora, ¿de Pero, de no lo tenemos de creencia su Que ha momentos benísimos momentos de sufrimiento. El momento tan bello como fue el, el año de la Iglesia el, el año de San Pablo y este año de la fe. Momentos tan bellos como uno de sus viajes que las dos jornadas mundiales de la voluntad. Eh, momentos tan especiales la identificación de Juan Pablo segundo que es un momento tan especial, pues. Y, y en 12 momentos difíciles, sin duda, ¿Cómo, cómo son? El de, sigue, el pecado, casi, como son los que siguen los pecados, casi todos, de un pasado lejano, pero es dolor que sigue a través de la crisis de Juan Pablo la función de la de de la x nosotros el señor El Señor parecía dormido, pero siempre supe que la vida aparte está en el Señor. Y siempre he sabido que la barca de la iglesia no es niña, no es nuestra, sino es suya. El nuevo punto que comenté ya hace la pasada, es que decía este punto, la barca, es pito, un título, no reclamar la iglesia, la barca de la iglesia. En el logo para el la fe está precisamente en la marca. Ah, la marca de Pedro, la marca de Cristo, con la cruz como el máster, y la Eucaristía sí. como el sol y se viene como el más. Y el Señor no deja que se nunca. Es Él quien cruce. Ciertamente también a través de un son descargido, porque ha sido Cristo. Esta la es certeza que nada puede evitar. por eso hoy mi corazón está lleno de gratitud porque no ha dejado nunca la suerte de verdad y la vida su consuelo, su dulce. siempre con nosotros en estamos así está pero la palabra entonces estamos en la la que es lo para fortalecer nuestra fe en Dios en un contexto que parece cada vez más que el cielo y nos queríamos llegar a todos a relojar la fija y la sensación? Confiamos con un ídolos de, de Dios. Según el que creemos en la vida los los siempre. Y son lo que nos permite encarnar todos los días, en También en la vida. En el que... cada uno se sintiera amado por ese Dios. Que ha dado su hijo por nosotros. Y nos ha mostrado su amor sin límites. Sentir la amor de Dios. Sentir de Dios. Eso, todos ellos a tener en cuenta de cómo sería capaz de la libertad. Dar una cuenta de, de cuándo yo no sabía. Entonces, sigue sí, esta palabra con ellos. Quisiera que cada uno de nosotros sintiera la alegría de ser cristiano. Hay una cárcel, una demostración que se presenta con los mañanas si y dice que adoro Dios mío y que amo con todo mi corazón. Pero ya es el problema que está hecho en cristianos. Sí, la fe, es el tono más que ningún mundo puede evitarlo. Pero gracias al Señor, por de la autonomía, por la nación, y por una vida cristiana creyente. Dios nos ama, pero espera también que nosotros. Luego no, el mismo la, semana, el la atención, esa remisión del Santo Padre en su pergultimo día padre, en esa, en esa Luego ¿eh? y se le reunió con los caracteres, con los caracteres. No creo que van a ser ahora, pero él hizo los 15 para escribirse en el mundo. Y un cambio de plan, porque no se suponía que no le dijeron el discurso, pero lo escogieron decir. Y en sus palabras, primero, el en general, en el, el, el sobre todo, en el perdón, en el capítulo que en el capítulo que Y entonces, la, la última comisión uh, que tuvo el Santo Padre el, fue el 28, el último día su capítulo, el 29 febrero, se reunió con los capítulos, con lo mismo que los que a su la norma, cargo cosa va a pasar ahora, lo que esto no se vería que que hubiera discursos para ¿no? los discursos de universidades paralelas. Ingreso para ambos son bárbaros, pero el colega Le da la presión suficiente, dijo un cargo voz extremadamente importante para la para un perólogo si no que, que, que uno de sus favoritos del, um, del siglo XX de, y ha vivido esto había oído una frase sencilla que me gusta mucho un pensamiento sobre la iglesia sobre ese misterio que constituye para todos nosotros podemos decir la razón y la pasión de la vida Me hago una frase de Romano Guardini. En el libro, el libro que nos haga el libro. Consigo lo diga en el segundo. Romano es un gencio. En su último libro, donde le damos a nuestra palabra. Es el único que estudió y que le damos a la palabra. dice, la iglesia no es una institución ideada y calificada sino una realidad viva, vive a lo largo del transcurso del tiempo, en devenir como cualquier ser vivo, transformándose. Sin embargo, en su naturaleza sigue siendo lo mismo. Su corazón es Cristo. Si pienso en la plaza que vimos ayer, que hablaba de la audiencia, en realidad es de la de los que nos Pienso en es la plaza que vimos ayer veo que la iglesia es un cuerpo humilde, animado por el profusado y humilde de la fuerza de Dios. La iglesia está el mundo, pero no es de Dios, es de, Dios de Cristo, del Espíritu. ¿Oí? Esa misma idea es repetida una vez más. La iglesia es de Dios, del Espíritu, del Espíritu. Lo Por eso es también verdadera y locante otra celebración del jardín, La iglesia se despierta en las almas. La iglesia vive, crece y se despierta en las almas que como la vida María acoge la palabra de Dios y la concibe por el poder de Santo. La iglesia vive, se despierta en las almas. Es una cosa que está en la visita nacional. Muy bien. Algo que... Ahora va a tocar lo, que, toca lo que va a pasar ahora. El Papa dice, antes de saludarlos personalmente, quiero deciros que seguiré cerca de nosotros en la oración, especialmente en los próximos días, para que sea completamente en de la oración del Espíritu Santo, en la oración del Nuevo Papa. Que el Señor os muestre lo que quiere. Entre vosotros, entre los colegios cardenales, también está el futuro Papa, al que ya desde hoy prometo mi reverencia, y obediencia incondicional. Una, una vez con este de diciendo, ya yo no voy a ser el Papa, y yo prometo mi obediencia mi reverencia al futuro Papa. Listo. Vamos ahora a tener una pausa musical, y luego seguiremos con el tema pasando a hablar de qué cosa va a pasar ahora, de conclave, etc.